Eh, Utelpa lanzó un paro después de no tener una oferta salarial en la paritaria. Y ayer la ministra de Educación, Marcela Feuchenberger, se refirió a este tema y dijo que esa paritaria está cerrada porque Utelpa la cerró. Lo dijo en estos términos, claramente así, la ministra, cuando、eh, desde el gremio de Utelpa decidieron. Eh, levantarse de esa, de esa mesa paritaria porque el gobierno provincial no llevó una propuesta. Esa es la, la idea que tenía también el gremio de la docencia pampeana: hacer algo en el caso de que el gobierno provincial no llevara una oferta a la mesa paritaria. Veremos qué sucede, pero la, el,、eh, van a retomar las negociaciones, por lo menos con la intersindical, el 11 de diciembre. Mientras tanto. Desde el gobierno provincial insisten que la paritaria, docente, la, la paritaria, en este caso con los docentes, está cerrada porque Utelpa la cerró. Lo dijo así ayer Marcela f e u c h e n b e r g e r Anunció, estábamos en paritarias. Nuestro objetivo, como es de público conocimiento, era pasar un cuarto intermedio para el 11 de diciembre a, para la oferta salarial. Y s、sí、i estábamos dispuestos, en, ya la semana pasada, a comenzar a trabajar el pedido de condiciones laborales que el gremio lo había manifestado a través de una nota. Eh, condiciones que además se vienen trabajando en mesas de diálogo, y nosotros ofrecimos seguir trabajándolas, pero bueno, fue una decisión del sindicato de Utelpa, y a la cual, en un marco de, de democracia. ¿La sorprendió ¿Te el... he llamado a la media de fuerza?、Eh, sí, esperábamos poder seguir este, dialogando, porque nuestra propuesta era justamente、eh, seguir con los temas de condiciones laborales y、eh, llegar al día 11, como muchas veces ha sucedido. Pero bueno, ellos deciden cerrar la paritaria y bueno, no, no quedó el tratamiento de más temas porque no pasábamos al cuarto intermedio. ¿Está cerrado o sea, se vuelve a retomar? Se cerró la paritaria. Bueno, se cerró la paritaria, dice la ministra, dijo ayer la ministra de Educación, porque Utelpa la cerró. Vamos a preguntarle a Claudia Calderón, que es parte de la conducción del gremio de Utelpa,、eh, cómo tomaron estas declaraciones,、eh, declaraciones y si es que el paro del jueves 4 está confirmado. Claudia, buen día. Mauro de Radio Kermeste saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno,、eh, bien, no sé si ustedes, sorprendidas por estas declaraciones de la ministra, ¿cómo tomaron esto? Y la verdad que, bueno, esto genera un poco más de, de angustia respecto de lo que vienen pasando los docentes y、eh, un poco de confusión, pero bueno, uno puede ir al acta paritaria. Eh, y puede, cualquiera que presenció la paritaria, nuestras paritarias públicas, sabe que la UTELPA、eh, no cerró de manera unilateral. Lo intentamos ahí adentro de la reunión paritaria. Nosotros pedimos,、eh, en principio, p el d i m o s e aumento salarial. La ministra se olvida de decir que el primer,、eh, la primera nota que nosotros e l e v a m o s del pedido de la paritaria fue el 27 de octubre. La paritaria se convocó para el 27 de noviembre y ahí nos quedamos sin aumento salarial para el mes de diciembre, que era uno de nuestros objetivos. No de la conducción de la UTELPA, sino de las y los docentes, una necesidad de tener un aumento durante el mes de noviembre. Una vez convocada la paritaria, después de que se cierra, es más, al otro día de la paritaria,、eh, cobramos los sueldos. O sea, ese, ese día iba sin、eh, aumento, por lo tanto, puede llegar a, a pensar el Ministerio que somos. Estamos dispuestos al diálogo, ¿no? Porque fuimos igual a la mesa paritaria y、eh, fuimos pensando en una oferta porque veníamos, ella en algún momento de la nota lo destaca, nos,、eh, veníamos teniendo reuniones, habíamos elevado una nota, habíamos elevado una nota donde、eh, solicitábamos una suma de 500 mil pesos, solicitábamos superar la inflación,、eh, solicitábamos solucionar el tema de jornada completa que data del año pasado. Eh, como temas puntuales y, y prioritarios, también、eh, el pase a disponibilidad de los compañeros y compañeras、eh, por cierre de curso. Digo, esos temas estaban、eh, en la primera parte de nuestra agenda. Los repetimos, insistimos, no hubo postura de ninguno de los, de los puntos que te estoy diciendo. La respuesta del Ejecutivo, del, del Ministerio, fue que. Toda la, la propuesta iba a ser presentada el día 11 y que e s t á b a atada a una reunión que la provincia de La Pampa tiene a nivel nacional、eh, con la Corte Suprema. Una, una, no es una reunión, es una audiencia que tiene que ver con、eh, bueno, la posibilidad de avanzar en el acceso a, a ese dinero que, que la nación le debe a nuestra provincia y que consideramos que, obviamente, ese reclamo es genuino, pero. No puede estar atada la, la negociación salarial de, de todos los docentes a lo que suceda el 11.、Eh, nosotros lo veníamos, veníamos anticipando y en realidad、eh, es una decisión de los docentes. Se votó por unanimidad un paro de 24 horas en caso de. No tener propuesta o que la propuesta no nos convenciera、eh, respecto de las demandas que estábamos planteando.、Bien. Eso era de público conocimiento. Nosotros, cada vez que termina un congreso, elaboramos un informe tanto para adentro como para afuera, circula、eh, por todos lados, filmamos el congreso, o sea, no, no hay、eh, acá cuestiones que, que se oculten. Y respecto de las mesas que veníamos trabajando, por ejemplo, con la modalidad inclusiva, nosotros en la última mesa cerramos el acta. Que eso también está a disposición de los docentes.、Eh, cerramos el acta diciendo que、eh, le pedíamos al Ejecutivo, al, al Ministerio, que no avanzara más respecto de los cambios hasta no dar un verdadero debate con los docentes, porque había、eh, muchos puntos de conflicto, muchas resistencias en algunos, en algunos lugares de la provincia, muchas necesidades. Necesitamos un, un presupuesto que acompañara a, a esa modalidad que, que se está modificando. La verdad que. Eh, que en realidad me parece que hay una, una postura de bajarle el precio a la medida de fuerza, de tratar de desmovilizar a las y los docentes.、Eh, es una época del año muy、eh, conflictiva, agotadora, llena de presiones. Nosotros nos, nos estamos recorriendo toda la provincia de, desde. Agosto en adelante hemos tenido ese objetivo,、eh, tratar de estar más en el territorio, y la verdad que los docentes tienen、eh, un montón de problemas que los solucionan permanentemente solos、eh, y atravesados por cada una de las problemáticas, que algunas son muy importantes, no solamente el salario, hay algunas cuestiones、eh, que tienen que ver con el aumento de la conflictividad.、Eh, Que tiene que ver con、eh, el aumento de los docentes sumariados. Hay mucho conflicto que cae en la escuela y se resuelve a veces、eh, desconociendo los ámbitos de diálogo en una denuncia penal y el docente termina separado del cargo. Docentes que enfrentan、eh, esta cuestión judicial teniendo también que、eh, pagar y además sin un acompañamiento psicológico. Nosotros estábamos necesitando ampliar y reforzar. El acuerdo paritario de resguardo y reparación, y también trabajar sobre la prevención, no sobre cuando el hecho、eh, está consumado, sino poder fortalecer、eh, un trabajo previo de, de prevención. Claro. Digo, hay un montón、eh... de temáticas,、eh, y, y nunca、eh, lo que nos llama la atención es esto: nunca dejamos de dialogar con el ministerio en todas las mesas, incluso a mitad de año. Firmamos、eh, y nos sentimos orgullosos y orgullosas de, de haber firmado 10 acuerdos paritarios que impactan de distinta manera en, en distintos niveles del sistema.、Eh, por lo tanto, la verdad que estamos dispuestos al diálogo, pero llega, llega un punto de,、eh, de cansancio, de angustia y de demandas que、eh, el que tiene que dar la respuesta es el Ministerio.、Uh -huh. eh, la ministra dice que la paritaria está cerrada porque Utelpa la cerró y la pregunta es de cajón. Eh, ¿Qué van a hacer el 11? En realidad, nosotros、eh, lo, lo primero que vamos a hacer es un paro y una movilización lo más contundente el posible. El 4: El día 4 a las 9 de la mañana en la ciudad de Santa Rosa estamos trabajando y organizando eso. Después del paro, veremos、eh, qué resultado tiene. Siempre que uno hace una medida de fuerza, espera tener el, algún tipo de respuesta de la patronal.、Uh -huh. Si la respuesta es、eh, llamarnos nuevamente para abrir la paritaria,、eh, vamos a estar sentados ahí para escuchar qué es lo que proponen. Y en función a lo que se proponga, se volverá a, a consultar.、Claro. Es cierto que esta época del año es bastante compleja debido a que, bueno, estamos terminando y cerrando, pero va, vale recordar que los docentes este año vamos a trabajar hasta el día 26 y、eh, que también estamos pidiéndole al Ministerio de Educación que resuelva el tema de、eh, quiénes y cómo se presentan los docentes el, el día 2 de febrero. Eso no está resuelto pero, todavía. En realidad, también salió, salió el ministerio a decir que la hotel p a y e irresponsable cuando、claro. hablaba del de regreso, y ahí nosotros también respondimos respecto de lo que pedíamos. En realidad, no era un acto de irresponsabilidad, sino mayor claridad en la comunicación, porque、eh, en el calendario escolar, que es una, una normativa política educativa que ustedes pueden ver en la página del ministerio, si ustedes observan ahí la letra chica, dice que son los equipos de gestión. Quienes tienen que convocar del 2 al 12 de febrero a los docentes de menor antigüedad a、eh, las escuelas. Históricamente,、eh, no desconocemos que nosotros, como cualquier convenio de trabajo, tenemos que entrar a trabajar cuando, cuando está estipulado en el convenio, ¿no? Entonces, por la antigüedad, ingresamos de, de manera distinta. Al trabajo. Lo que estamos diciendo es: no es que no queremos trabajar, sino que queremos saber、eh, cuál es el proyecto por el cual volvemos. Se lo habíamos pedido de manera anticipada a la ministra、eh, en una reunión, en una audiencia personal que la ministra le otorgó a la UTELPA. Y、eh, la posibilidad de que esta, de esta decisión no recaiga sobre los docentes directivos, los equipos de gestión, porque en realidad termina acotándose r el hilo siempre por lo más fino, ¿no? Y bueno, este año、eh, ha pasado que hay docentes que han tenido más antigüedad, o sea que por, su, su por el estatuto tendrían que haber ingresado mucho más tarde y sin embargo estaban presentes el 2 de febrero. Digo, esta falta de comunicación clara y estas decisiones que、eh, se le tira la pelota al otro. Eh, terminan provocando que, que los docentes、eh, se queden sin un derecho. Claro, ¿Es el, momento de, hay... ¿es el momento de mayor tensión con el Ministerio de Educación de lo que va del año? Sí,、eh, sí, porque en realidad hay, hay un, un colapso en, el cuan, en cuanto al, a, a, a todas las situaciones que suceden en la escuela.、Eh, creo que es crítica la situación, más allá de que nos, no nos podemos comparar a lo mejor. Con otras políticas, nosotros siempre destacamos que、eh, las escuelas de nuestra provincia、eh, son escuelas que están en buenas condiciones, son escuelas que permanentemente los equipos de gestión、eh, trabajan para que eso sea así, pero hay, un, hay todo un, un sinfín de situaciones que fundamentalmente tienen que ver, por un lado, obviamente, con el salario, y eso le sucede a cualquier trabajador y trabajadora en la Argentina con un ajuste brutal que está. Al que nos está sometiendo la nación, pero por el otro lado con decisiones políticas, decisiones p o l í t i c o p e d a g ó g i c o s que aumentan el cansancio, aumentan la presión, aumentan las exigencias y pareciera que, que todo lo que la escuela hace、eh, no alcanza.、Sí. Hay distintas situaciones、eh, de acuerdo a los niveles, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en nivel primario que lo que pasa en nivel secundario, hay demandas de nivel superior, Pero en realidad el, el clima es de、eh, agotamiento, de sobreexigencia, de multitareas,、eh, de multitareas dentro de la escuela y además multitareas fuera de la escuela. O sea, hoy nosotros tenemos compañeros que tienen,、eh, salen de la escuela y siguen trabajando,、claro. o tienen emprendimientos familiares, o tienen emprendimientos unipersonales,、eh, porque bueno, la plata no alcanza. Y, y también estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la desconexión entre esos temas que la ministra. Y por último, aclarar también, porque esto también genera, genera dudas, sobre todo entre los docentes, pero bueno, está disponible el acta de la paritaria.、Eh, nosotros cerramos la paritaria porque no había una oferta. Cuando nosotros preguntamos qué pasaba con la segunda parte de la agenda, que es todo lo que tiene que ver con, conexión, con condiciones laborales, por ejemplo, derecho a la desconexión, el acuerdo paritario, de resguardo y reparación, y un listado más extenso de temas, Eh, nos dijeron que eso, nos dijo el Ejecutivo que eso quedaba atado a la discusión salarial y al 11 de diciembre. A lo que nosotros le dijimos que era tarde, porque en realidad, si uno viene analizando todo lo que veníamos planteando y todos los pasos、eh, sindicales que veníamos dando, incluida、eh, la audiencia con la ministra, incluida con, todas las notas que hemos ido levando de cada uno de los temas, s e h Otro tema que nos quedó pendiente, que, que tiene que ver también con esta cuestión de, de la cantidad de cosas que, que vienen pasando, es、eh, nuestra postura sobre el presupuesto provincial para el 2026. Claro, sí. Es que... que también salieron a decir que era un presupuesto acotado y que no era el, el que querían, pero no era el que podían. Pero bueno, nosotros tenemos puntualmente algunas cuestiones que tienen que ver con, con la parte de educación. Eh, tenemos ahí una nota armada para la, para la ministra respecto de cada uno de los puntos en los cuales también、eh, queríamos hablar de ese tema, pero ya te digo,、eh, hay predisposición al diálogo, pero también hay, hay cuestiones que, que tienen que tener una respuesta inmediata. Y algunas, muchas, también lo dijimos en la mesa de la paritaria,、eh, y la ministra seguramente se lo, se lo dijeron,、eh, tienen que ver con, con decisiones políticas, por ejemplo. Eh, el cese de la disponibilidad de los compañeros de Lonquimay. Claro, está bien. Hay muchos temas para hablar y hay un conflicto en el medio. Así que primero se tiene que resolver lo del paro, o sea, lo del paro que se va a concretar, a ver cómo cae también en el gobierno provincial. Y después, ¿qué pasa el 11? Digo, porque también. Eh, el trabajador docente, como el trabajador de cualquier, este, cualquier otro lugar del, del, del, del gobierno, del Estado en este caso, está esperando q u e se resuelve en esa paritaria, que básicamente lo que se resuelve es el salario. Y ese salario hoy en día, pues, todo el mundo sabe, alcanza hasta el 10 y están estirando, que si en algún momento、eh, se resuelve, poder estirarlo unos días más. Sabemos que、eh, diciembre es un mes de aguinaldo. Pero después en enero viene el sueldo pelado y ese es el sueldo que te va a quedar por lo menos por seis meses más. Entonces, todo un tironeo interesante, importante y, sobre todo, capaz que preocupante para el trabajador. Sí, totalmente de acuerdo. Te vuelvo a repetir: nosotros、eh, no tenemos estadística, pero hay p l u r i e m p l e o o sea, la gente busca muchas salidas aparte de. De lo que tiene, hay mucha demanda respecto de todo lo que es los movimientos de titularizaciones y todo lo que eso genera. n o Quienes titularizan obviamente tienen estabilidad laboral, pero quienes estaban en esos puestos de trabajo tienen que volver a buscar una, una suplencia para tener trabajo durante todo el año.、Eh, estamos observando que bueno, el año que viene va a haber menos creación de cargos y、eh, bueno, la, la distribución de los cargos que están en el presupuesto. Nosotros creemos obviamente que es. Eh, un número muy pequeño respecto de las demandas que tiene el sistema. Hay, hay una gran demanda de,、eh, hacia la escuela respecto de la inclusión y el, tra y el trabajo que se hace de manera transversal、eh, en, esa, en esa modalidad, pero por otro lado, también hay una demanda de acompañar ese proyecto、eh, en la letra, que en la letra es、eh, excelente y, y es de avanzada, con creación de cargos. Bien. Porque si no, puede, la escuela no puede garantizar. Y esa es una, mira, ese es uno de los puntos claves, Mauro. A veces los compañeros están tan sumergidos en el día a día de la escuela que, que no es lo primero que nos dicen el tema del salario. Si bien pasa lo que vos decís, el 10,、eh, bueno, se usa el adelanto, se usa la tarjeta de crédito, hay un fuerte endeudamiento que, que ya figuramos en, lo, en los primeros números del ranking a nivel nacional.、Eh, pero el docente sigue preocupado por lo que pasa en la escuela. No puede dar respuesta integral, no puede dar respuesta a todo. Nosotros、eh, insistimos siempre que la escuela sola no puede y en los momentos de crisis eso se agudiza más.、Eh, hay muchas temáticas que la escuela trata de resolver, pero hay muchas otras que no pueden. O sea, escapa a las posibilidades.、Eh, y bueno, también tiene que ver esto. Todo esto creo que genera、eh, pérdida de, de credibilidad del docente, se, se desgasta la carrera docente. Los docentes sienten eso, que el trabajo. Que、eh, trabajo que además、eh, necesita mucho estudio. n o Si o o t r s s hay, si hay、eh, trabajadores que estudiamos permanentemente, somos los docentes. Tenemos que estar al día con los cursos, tenemos que estar al día con los cambios, tenemos que, que tratar de, de, bueno, de, de estar formados permanentemente y después el sueldo no acompaña esa formación y, y el tratar de resolver muchos temas que tampoco nos competen、eh, también nos genera ahí cierta. Cierta angustia, ¿no?、Eh, porque, bueno, se le demanda mucho a la escuela y nosotros creemos que en un trabajo mucho más fortalecido con otras áreas del Estado, que no es la primera vez que lo planteamos,、eh, esto se podría mejorar. Y en un momento de crisis, creo que、eh, todos quienes ocupamos cargos,、eh, nosotros en el cargo de representación, pero digo, quienes están en los ministerios o tienen algún tipo de, de cargo público, deben estar dando respuesta. Y deben estar a la altura de las circunstancias. Claudia Calderón, muchas gracias por tu tiempo con Radio k e r m e s s Más vale que vamos a seguir el tema. Y el jueves, paro y movilización en la Plaza San Martín, ¿desde la hora? A las 9 de la mañana. Nosotros nos estamos convocando un poquito antes porque para、Bien. este día、eh, se dan, creo que, 38 grados. Así que, bueno,、sí. mucha gente、eh, va a hacer el esfuerzo de viajar y llegar a la capital. Así que, bueno, estamos tratando de, de manera organizada. Estar todos ahí a las 9 para armar la columna. Perfecto, muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Claudia Calderón, secretaria de prensa de Utelpa, dijo acá en Radio q u e r m é s contestándole un poco a la ministra de Educación, que no cerraron unilateralmente la paritaria ni nunca dejaron de dialogar con el ministerio.